¿Te acordás de esas zapatillas que sacaron chispas en la cancha? ¿Te acordás de esa camiseta que besaste tantas veces? ¿De los pantalones que llevabas al colegio? ¿De la malla que usabas cuando la conociste? Hagamos de estas fiestas uno de esos recuerdos que vamos a llevar siempre. Es un mensaje de Open Sports.